¡Al completo! ¡Oh, yes! <risa> tres personitas para tres temporaditas. ¡Oh! ¿Quién lo iba a decir, eh? Tercera temporada. Que nos wow. iban a quedar fuerzas para continuar. <risa> pues parte de esas fuerzas viene por la alegría que nos da el ver cómo temporada tras temporada, aunque solo sean dos... ...aumenta nuestra comunidad de oyentes escuchantes. ¡Oh, mamá! Eh, qué bien informadas nos tiene Pepe Zónico, ¿eh? O sea, me encantan los estudios de audiencias. Que sepáis que en la página web queda registrado cuando nos escucháis. Y desde <risa> el otro día miramos y fue como... Pero bueno, qué alegría. Sí, y como que se han escuchado programas otra vez, ¿no? Programas mm. de las que nos sentimos orgullosas. En plan, este fue un programa que... Y efectivamente, vosotras también creéis que fue un programa que toma. Y aquel es ricasco, ¿eh? <risa> sí, Bye. eso es muy bonito y muy inspirador. Mm. Total, total, total. Tercera temporada también con novedades. ¡Ay! Novedades. ¿Qué vamos a poner más bolocos o oh, yes, descubrimientos petesónico, ah. o será más placeres culpables? ¿Cuál? Mm, yo creo que va a ser una novedad. Que nuestro imaginario, nuestra adolescencia, como que la hemos tenido muy presente, ¿no? Esos contestadores automáticos, locochones, siglo 21 ¡Oh, mamá! Activamos el contestador de Madeja Sónicoa, que le vamos a llamar... Bonitas con divisa. <risa> en honor al lugar que ha sido escenario de muchas de nuestras reuniones. Totalmente. Algunos ya lo conocerán. ¿Qué, explicamos cómo va a funcionar esto? Dale, sí, ¿no en Bueno, pues a ver. La idea es que participemos más toda la comunidad sónica. Entonces, es. en el canal de Telegram avisaremos con tiempo cuál va a ser la siguiente artista estambre tanto de la madeja en general como de tutti frutti y pues estaremos recibiendo en el contestador que os mandaremos el número pues vuestras opiniones pues yo la vi en concierto no sé dónde a mí me encanta esto pues os propongo esta artista que yo siempre la vínculo bueno pues como haceros parte no Esa es un poco es. la idea nos mandéis unos audio chappers que nos va a encantar escucharlos Esto nos obliga a tener que decidir antes y hacer el cartel antes para poder informaros pues con cierta agilidad sí. de cuál va a ser las artistas de ese mes. Vamos a poner todas nuestras intenciones eh, en esto. Venga, vamos equipo, <risa> lo podemos hacer. Bueno, y, y animaros, animaros, es que nos da mucho o sea, así como ese ir y venir. Sí. sí, nos apetece como que participéis más, ¿no? Era la idea desde el inicio, ¿no? De que fuera... Un programa muy colaborativo y, y en eso estamos, en eso estamos. Y decíamos que os avisaríamos mes a mes porque eso no va a ser novedad. No. Mantenemos la periodicidad, vamos a tener un programa al mes y nos escucharéis en directo cada último jueves de mes y cuando queráis en la página de La 97. Vale. ¿Qué más? Pues yo creo que nada más que venimos con mucha energía en este otoño. Lo vais a notar. Uh -huh. Vamos a intentar darnos más autobombo, hacernos un poquito más presentes en las redes Eso también, es. que es una cosa ahí que siempre nos falla. Sí, no, no vamos muy actualizadas. ¿no? Vamos ahí un poco pues pues con unos meses de retraso publicando lo que va a sonar, lo que ha sonado, pero bueno, ese es otro de nuestros retos este este esta temporada. <risa> y si la temporada pasada nos marcábamos unos programas chappers de hora y media, ¿quién sabe si este año no nos acercaremos a las dos horas? Bueno, nos guardan en la parrilla una hora y media, sí. así que no podemos alargarnos mucho más. <risa> Lo intentaremos. Sí, totalmente. Bueno. Pues yo creo que ya, que, que bueno, pues... Empezamos igual, ¿no? Vamos que si no llegamos a las dos horas. ¿Empezamos? <risa> empezamos. La 87 ratilíbrea en chute narisara. Hemenda go sure lekua. Sendan ida la cua andiara. Las letras las escribimos para que cada uno las desarrolle a su modo y se las lleve a otro sitio. Tiene que haber música de todo tipo, pero mejor si es de calidad y con mensaje. Somos músicos desde que nos parió nuestra madre. Seguimos siendo un grupo de directo y la gente prefiere vernos en un escenario. Bel well, Fernando Tierra-territorio de la 97, que también a veces nos desespera, damos por inaugurada la tercera temporada de Madeja Sónico. ¡Qué fuerte, Pepe 3 Tres, tercer año, tercera temporada y cuarto de siglo, porque vamos por la Madeja número... ¡Veinticinco! ¡Oh, Dios, Ay, Dios. Vamos a ir cogiendo fuerza en esta temporada con un grupo estambre que es fusión, innovación, eclecticismo, fiesta y directos inolvidables. Vamos con... Fuel Fandango. Oh, yeah. Torbellino musical que viene de la mano de... ¡Pum! ¡Pum! Ale Acosta. Músico, productor y DJ que llegó a estar nominado una vez como productor del año a los Grammy Latinos. Y nuestra frontwoman imprescindible para poder ocupar este puesto de grupo estambre, Cristina yes. Manjón. Más conocida como Nita, de familia de artistas, voz y carácter de este dúo fue el Fandango. Odiosas, oh, vamos a retomar una de las esencias que incluimos en la segunda temporada esa idea de que las madejas fueran también archivo sonoro hmm. más allá de las canciones de los grupos de retomar esas piezas de entrevistas y tal vamos a escuchar a Anita hablando junto a Mara Torres en el programa El Faro de la cadena SER y justo para contarnos cómo vivió ella esto de haber nacido en el seno de una familia de artistas pues vamos con esa bibliografía madejazón zónico ¿Y a qué sonaba tu casa? Pues mi casa sonaba a instrumento y a música todo el tiempo. Y a cocina también. ¿A cocina a, cómo? A ver, describe sí, pues eso. Sí, pues el tenedor cuando se está haciendo la tortilla de papa, el salmorejo, pues la batidora, el majao de ajo en el, en el mortero. Eh, sonaba la guitarra de mi padre a música clásica, que era lo que mi padre más ponía siempre. Cuando salían mis hermanas de marcha, ponía la música clásica por la mañana para molestar. ¡Ja, <risa> Que se levantaran prontito. Y sí, muy musical todo, muy musical siempre. esas artistas, uno de Canarias, la otra cordobesa, se conocieron en sus diferentes colaboraciones con la Mari, con Zambao. Por cierto, que, que la Mari a ver este verano ha firmado la ILP Ajá. regularización ya para conseguir una regularización extraordinaria de personas que ahora mismo no tienen los papeles. Maravilla. Maravilla que estamos a puntito de conseguirlo. No sabemos si alguna de las trasescuchantes todavía falta por firmar. Rapidito que tenemos que ir entregando. Y a ver las artistas Stample también que se animen a ello. Eso, vamos a ir contactando a todas, a, a Tulsa, Velaco, a ver que nos vayan firmando. Venga, mireniza Desde entonces... Nuestro grupo Stambre lleva cuatro álbumes y dos EP, una proyección internacional como pocos grupos. Han pasado por el funky, el rock electrónico, las superproducciones hasta el minimalismo. Son cabeza de cartel allá por donde van y si con Aurora, que fue el tercer disco, se quedaron en el puesto número dos de ventas, con su siguiente apuesta, Origen... Se quitaron esa espinita porque directas al número uno en lista de ventas. ¡Oh, mamá! ¿Cuántos grupos de la escena indie del Estado español pueden decir esto? Yo creo que se cuentan con una mano. Ya, yeah, totalmente. De hecho, todo anunciaba una catarsis catarsisónica con origen porque ha sido un grupo que lo ha hecho todo paso a paso, evolucionando siempre, reinventándose, creciendo a paso firme... 2 años de preparación de disco porque todo esto, bueno, ahora os va a contar más Pepe Sónica. ¿eh? Más de 60 conciertos, todas las entradas agotadas, mega banda en directo, espectáculo en directo. Toda esta organización, planificación y todo para que viniera pandemia, pandemia. Seguro que no somos pocas las que nos ha tocado cambios de fecha continuas... ¿eh? ...include aquí Madeja Zónico a Tim... ...de sus conciertos durante dos largos años. Un bajón considerable que ha arrebatado un poco más esa gloria... ...que les esperaba con este discazo. Es que todo apuntaba, cada vez que sonaban estos temas de origen... ...cada vez que se veía que ya no podíamos ir a los conciertos... ...porque estaban las entradas agotadas, en salas solo para ellas... Pero bueno, pues así ha sido la vida de muchas pandemia, artistas pandemia. durante estos años. Pero no se han quedado paradas ni amotinadas en la frustración. Fue el fandango. Este mismo año nos ha regalado una joya aún mayor. Totalmente. Hablamos de romances. Es un disco de colaboraciones que iremos desgranando. Y nos ha traído, pues, ¿cómo deciros? A un grupo sin límites. De repente sus vídeos son tan interesantes como su producción musical... Una actitud que nos hace ver que la fiesta y la celebración de la diversidad no puede acabar. Porque hablando de celebración y diversidad, creo que sus directos, de los que, bueno, una aquí presente no puede hablar mucho, pues ¿qué nos puedes decir de sus conciertos, Pepe Zónicoa? Bueno, decíamos antes en las frases que somos un grupo de escenarios y cuántas personas a nuestro alrededor dicen, pues fíjate que no me lo suelo poner, pero cuando hay un concierto, ahí estoy, la primera vez. Luis Sónico A en por ejemplo porque al público también le vamos a decir unas cositas de nuestros hijos aquí teníamos entradas para las tres para todo el equipo Mareja Sónico A Sasko para A Anesónico al final no vino Anesónico todavía no nos puede decir que le parece esa puesta en escena esa presencia corporal de Nita bueno vamos ya a ver qué canción le ponemos a nuestro público Bueno, pues vamos a, con una canción que consigue traer esta esencia que está hablando Pepe Zónico, a ese espíritu que transmite el directo. Si decimos estas frases, a ver qué sucede en los cuerpos de nuestra, de nuestra audiencia. Toda la vida soñando. En este mundo hecho de papel. Tengo los pies en el cielo. El corazón vuela alto también estos versos es imposible recitarlos sin cantarlos es música continua fue el fandango toda la vida the white man is living darkness is in the dust the sun is already hidden i'm learning i'm learning from the past i'm learning you've always been the one but i'm learning i'm learning from the past i'm learning you've always been the one but i'm learning All we'll right. tiramos ¿Qué? del hilo Ay. ¡Ay, qué ganas tenía de vestir esta frase ya Pepe Sónico, un verano sí. muy alargado, eh, y ojalá nunca te canses querida Ana Sónico <risa> y seguimos con, con otra cordobesa ¿qué me dices? ¿Eh? Sí, sí. hablamos de la excelentísima María José Hiergo oh, yes. de plena Sierra Morena viene este chorro de voz con su flamenco mántrico y electrónica atmosférica Pues sí, y es que en su corta trayectoria, porque fue en 2018 con solo dos temas editados, Do it yourself total, y con el vídeo Niña de las dunas que colgó en YouTube, que lo petó. Ella misma cuenta el asombro que ha vivido y en el que seguramente todavía está inmersa. Totalmente. Ella misma dice, "No creo que guste por mi cante virtuoso." Los fandangos de Paco Toronjo gustaban porque el cantaor era capaz de dejar el ego y la apariencia y centrarse en esas cuchilladas justas y necesarias que todos necesitamos que nos peguen alguna vez en forma de cante, en forma de vida. Qué maravilla, ¿eh? Sí. Sí, era una maravilla escuchar su voz, escucharle cómo narra su manera de acercarse a la música, es una pasada. Sí, mola mucho ella. Ella es de tierra de encinas y olivos y está fincada en Barcelona. Allí se fue a estudiar cante moderno sí. y jazz. Nuestro dúo estambre de hoy no podía no colaborar con María José en ese EP cuidadosamente editado y elegido llamado... romances En él encontramos seis colaboraciones, desde La Mala hasta artistas que iremos descubriendo por el camino de esta madeja pasando por María José en el temazo Mi Huella que estamos escuchando de fondo. Una canción que nos hace reflexionar en torno a cómo estamos tratando al planeta. En palabras de Nita de Fuel Fandango La huella que estamos dejando los seres humanos a nuestro paso está provocando la degradación de nuestro planeta. Con esta canción nos gustaría escuchar Crear conciencia sobre el amor que hemos de sentir por la naturaleza para poder honrarla. Es curioso porque ahora que escuchamos las palabras de Nita, la canción adquiere otra dimensión. Yo cuando la escuché no pensaba que hablaba del cuidado del planeta y sin embargo es curioso porque juega eso con la huella de la caricia, del cuidado y a la vez la huella ecológica. Total, o sea, a mí me pasó con la canción y con el videoclip que también os recomendamos. Y también, es más, desde una huella, yo lo, lo vi más de, desde lo afectivo, desde la piel, pero claro, puede ser eso, la huella que dejamos en la tierra, la huella que dejamos en la piel, ¿no? la pasada. Y si sí, seguimos hablando de, de huellas, María José también habla de las huellas que les deja le dejó su abuelo y su abuela, porque ellos fueron los que le enseñaron a cantar. Le enseñaron a cantar mientras cuidaban la tierra, mientras la labraban. Ella decía que mi abuelo me enseñó a cantar, pero a cantar siendo libre, no a cantar lo que otros quisieran. Me enseñó a ser dueña de mi voz. María José canta, cobra, pero no te vendas. Es un alegato de libertad que me ha guiado siempre. Con su cante María José celebra la fuerte esencia liberatoria de la música flamenca y a la vez rinde homenaje a pueblos enteros, pueblo gitano, árabe, judío y musulmán, ...que se mezclan para dejar un legado imprescindible... ...un legado de historia, de cante y de baile. Como ella misma dice... ...el pueblo más precursor del flamenco... ...ha sido el pueblo gitano... ...que ha convivido también con el pueblo andaluz... ...Andalucía es gitana prácticamente... ...es una mezcla de sangre... ...es la riqueza de mi tierra... ...que tiene tanta historia como diversidad. Un grito liberador... ...contra el racismo y el antigitanismo... ...que ella sufrió en el colegio... ...pues a no tener orígenes gitanos. Sí, estamos como recogiendo muchas frases que, que ha dicho María José... ...porque, bueno, a mí me parece también que una, que, que una mujer tan joven, ¿no? ...un artista tan joven, pues como que tenga las cosas también tan claras, ¿no? Desde, bueno, desde esta diversidad y, y también hablando de el flamenco y el feminismo. ¿Qué dice? Ella eh, dice a ver. <ríe> que el flamenco y el feminismo se llevan bien porque los dos fueron revolución cuando nacieron. Pues incluso las plataformas más capitalistas en la industria de la música que poco pagan a las artistas <risa> que cuelgan sus canciones ahí, hablamos de Spotify. Que nosotras también la utilizamos. Dicho todo esto, las <risa> escuchamos. Le eligió a María José como artista igual. Y diréis, ¿y esto de qué iba Spotify? Pues os contamos un poco donde durante un mes el Gerolo de María José ocupó uno de los carteles más grandes de Nueva York en la mismísima Times Square. Sí. Era una campaña que lanzó Spotify con la atención de visibilizar a las artistas mujeres y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres en la industria musical. Pero bueno, como ya sabemos, mucho cartelito, mucho cartelito pero luego las estructuras siguen igual. Totalmente. Como ya han dicho muchas artistas en nuestro programa, nuestra artista también lanza frases. Que las hemos podido escuchar ya, pero... Pues eso, que hay una minoría de puestos directivos ocupados por mujeres frente a los puestos directivos ocupados por hombres. Sí. En todos los hábitos esto. Sí, joven trayectoria la de María José y otra mención, otro premio que mm. no queríamos dejar pasar la oportunidad de mencionar. Totalmente. María José recibió el Goya a la mejor canción original por... Te espera el mar para la peli Mediterráneo que muestra el drama humano de la migración forzada y el Mediterráneo como tumba. Y la canción es de pelos de punta. Nos costaba elegir... Porque, bueno, de hecho, Ane Sonico y Pepe Sónico, ¿eh? <risa> ambos querían agarrar a María José para explorarla. Sí. Se me adelantó Ane así de ¿eh? rápida esta vez, ¿eh? <risa> no tengo fama, pero mira. Y hoy Ane Sonico nos propone un <risa> tema de su primer y único álbum, Sanación. Sí. Os invitamos a entregaros a la escucha plena de esta voz que seguirá contando y cantando mucho. Sí, sí. Me miras pero no me ves. María José Hiergo. La roguita masaspi y ratian Madeja sónicoa parece que va a sonar Italo Disco en la La Roguita más Spiratia o pues es que yo tengo unas ganas de de, <ríe> de arrancar de muchas experiencias así de llegar a la conclusión tirar por ahí, ¿no? A tirar por ahí Bueno, para dónde nos dirigimos a nesónico bueno pues pasamos de las raíces e influencias flamenquiles de esos sonidos italo disco fue el fandango ahora justo vamos a, a esa parte disco a las bases electrónicas que le han dado identidad eso es y aquí la otra mitad de nuestro grupo estambre Alex Acosta, Tiene mucho que decir. Claro, porque, bueno, eh, eh, generalmente eh, nos centramos en la frontwoman de nuestro grupo estambre. Como tiene que ser. Y en este caso, pues además de eso como hicimos en la anterior parada, vamos a hablar también de esa gran compañía, de esa mitad de Fuel Fandango. Hmm. Es que Alex Acosta... Pues, Bueno, tiene múltiples vertientes. Ha sido productor de un montón de bandas. chambao Enrique Morente, Raiden, Muchachito... Ha remixeado varios temazos para amplias capas de la escena estatal. Amparanoia, Delincuentes, chambao Again... Y bueno, pues su trayectoria siempre ha estado ligada a las posibilidades que da la electrónica, en muchos casos para revisitar estilos clásicos. Por ejemplo... En su proyecto anterior, el Fandango, el ya extinto grupo mollo Project. Ahí se pasó sus añitos dándole al funk, a la electrónica, al jazz, al soul... Y bueno, pues algo de flamenquito ya parecía por ahí. Pero, ¿quiénes han inspirado a nuestro grupo estambre en estos frentes, Pepe Sónico? Eh? No hemos encontrado que hayan reconocido el Italo Disco dentro de sus referentes... Es verdad que con un carácter tan ecléctico Pues claro, beben de multitud de fuentes uh -huh. Hoy nos queremos detener en unos grupos Que también han metido en la batidora Músicas tradicionales con electrónica Hablamos de esa mezcla apoteósica de tango y electrónica Chiaran, charararan, charararan, pum, Sobresalen dos nombres Gotham Project y Bajo Fondo Tango Club Grupos que el propio Alex en una entrevista reconocía su fuerte influencia, sobre todo en sus inicios en la carrera musical. De cada uno de ellos podríamos hablar largo y tendido. De hecho, Pepe Sónico conoce más a uno de los grupos y yo al otro. Pero bueno, no nos da esta parada para hablar de todos sus melocotonazos y nos toca elegir. Vamos a quedarnos un ratito, vamos a conocer un poco más la propuesta que hay detrás de Bajo Fondo. Pues Supergrupo, antes conocido como Bajo Fondo Tango Club. Y claro, decimos Supergrupo porque parece, ¿cómo se dice? Un Dream Team eh, con gente súper potente, tanto de Argentina como de Uruguay y al Lorete con algunos de los nombres que andan por aquí metidos. Por ejemplo, Gustavo Santaolalla que ha hecho bandas sonoras que nos bueno nos sonarán muchísimo. Bandas sonoras de Amores Perros, 21 gramos, diarios de una motocicleta y que ganó Óscar y Globo de Oro por su trabajo Broke Broke Mountain. Pone carita a Luisón y porque ¿Por él se ha escuchado a Gustavo Santaolalla. En bucle. En bucle, en bucle, en bucle, en bucle. <risa> Esas guitarras. Y también otro gran músico Súper reconocido Luciano Superville Compositor y DJ Que ha acompañado a artistas de la talla de Jorge Dessler Y en este listado amplio de maromos También hay una mujer Que queremos destacar Hablamos de Verónica Loza Ella es la única integrante digamos Femenina de esta super banda Y viene a traer pues Algo que yo hace un mes no conocía es La Maravilla de Ser V.J. ¿V.J.? ¿Qué es V.J., Pepe Sónico? Es Visual J, creo. Bueno, que trabaja con audiovisuales. Entonces, claro, pues toda esta parte que muchas veces nos deja embobadas cuando en un, con una sesión, cuando en un concierto hay detrás audiovisuales que se superponen, que van con la música, que nos traen nos ayudan a continuar en ese viaje. Totalmente. Eso, pues claro que sí, tiene un nombre, debe ser reconocido, es ser VJ y nuestra querida Verónica Loza es la que aporta esta parte en Bajo Fondo. Pues vamos con una canción del primer disco de esta experiencia argentina uruguaya y ¿por qué esta canción pepesónica? Claro, porque podríamos ir a la propuesta actual, a Bajo Fondo, mm -hmm. que es la apuesta que está viva, en la que hay más discos. Pero no, vamos, como sueles decir tú. A los orígenes, a las raíces. Total. Y pues esto, ¿por qué? Pues por mm, experiencia de vida. porque <risa> Cuéntanos, Pecesónico. Andaba yo de mi orgasmus en Chile... Estuve estudiando en Chile y allí, pues bueno, digamos que la Radio Tres Chilena, espero que siga viva, era Radio Cero. Ajá. Desde... Desde Iquique para el Mundo. <ríe> bueno, era eh, desde Arica a puntarista y bueno, pues sonaba una y otra vez eh, bajo fondo Tango Club. Ah, con un sí, ¿eh? temazo que bueno, revolucionó no solo en Chile, también en Argentina, también en Uruguay y bueno, aquí no mmm, llegó tanto me da miedo. ¿eh? No, ni siquiera ahora se les escucha y fíjate las artistas de cuan, de qué talla tan grande andan ahí metidas y no se les oye mucho. De hecho, esta canción remixeada por el propio Super Biel y cantada por Adriana Varela Reconocida cantante de tango clásico, que se animó a darle cuerpo, que necesitaba esta canción, ¿no? Para que, bueno, pues que, que fuera reconocida como vamos a hacer esta mezcla tango-electrónica, pero bueno, la voz la da Adriana Varela, que ella sí que es como una histórica, ¿no? Ayudó a callar a muchos puristas. Hmm. Vamos con Bajo Fondo Tango Club. Perfume. Perseguiré Los rastros de este afán Como busca el agua la sed La estela de tu perfume atravesó tu suave vendaval rumbo a tu recuerdo seguir la senda de tu perfume Egozatu. Pues si sí, María José nos hablaba de las cuchilladas justas y necesarias que todos necesitamos que nos peguen alguna vez en forma de cante, en forma de vida, traemos hoy y con mucho amor a otra cordobesa muy muy power que nos dejó un legado muy importante en el panorama del rap feminista. Ha sido ya varias veces que nos ha parecido esta artista como sí. posibilidad para hilarla con algunas de nuestras artistas estambre y por fin llega hoy sí y como veremos, pues también de, de bastante actualidad. Totalmente. Estamos hablando de Ana Isabel García Llorente, hablamos de Gata Katana, hmm. artista, rapera, poeta, feminista y politóloga que en 2017 nos deja. Sí, sí. Una parada cardiorrespiratoria no esperada que, bueno, pues eso, nos dejó a sus 26 añitos y con una, bueno, pues en un momentazo musical y vital suyo, muy potente. Gata y Nita, pues comparten su ciudad natal, sí. las dos cordobesas, y tenemos más hilos, uh -huh. porque nuestro grupo estambre Pues bueno, colaboró con Juancho Marqués, el ex rapero sevillano, conocimos su trabajo a través del grupo switch Soprano y ahora mismo continúa su carrera en solitario pues eso, colaborando con diferentes artistas entre ellos con Fue el fandango como sucedió en el tema Nuevo Mundo. Totalmente. También colaboró Juan Marqués con Gata Katana, amiga suya también, y él mismo en una entrevista compartía que bueno, que lo que echaba eh, bueno, había una ausencia artística de Gata Katana y oh. que bueno, tenía ahí una tristeza de, bueno, pues no poder seguir colaborando con ella en proyectos, ¿no? Eh claro, pues aquí echamos la imaginación a volar y pensamos pues cómo hubiera sido si en ese romances dentro de la lista de, de artistas apareciera mm. Fue el fandango con Gata Catana. Apoteósico, sería una colaboración apoteosica. Imaginamos que seguro que les hubiera gustado. Totalmente. Podría decir un algo así como Yo no camelo perfumes de Nina Ricci, soy más de libros de la Silvia Federici. Esto es para tatuárselo. Poeta, feminista y rapera desde sus inicios compagina sus trabajos musicales dentro del rap con la escritura de poemas y también participando en varios certámenes de Poetry Slam. Sí, crecen los recitales underground de Poetry Slam de Granada y entre Granada y Madrid tras varios premios eh, por esa manera de recitar tan especial suya, pues en unos recitales Ahí conoce a DJ Toner, que fue quien le animó a grabar en estudio, al ver pues ese arte que tenía al escribir y contar historias, y a partir de ahí pues empezó a grabar temazos. Es ese límite difuso entre la poesía y el rap, algo que ha estado desde su álbum Inéditos en 2015. Y como ella misma diría sobre su obra... Mi música es un canto a la rebeldía y a la justicia. Lo que sí intento con mi música, a toda costa, es que sea rica y que la gente que me escuche se lleve algo de valor y aprenda con ella. No es fast music, eso no. Hay tantas artistas, tantas personas que dicen que Gata Katana era la gran esperanza del rap, del feminismo y de la cultura andaluza. Sí. Ella siempre denunciando la andaluzofobia tanto del resto del Estado como de inherente dentro del sí. propio pueblo andaluz. Pues sí, deja un disco inédito, Banzai, palabra japonesa, que hace referencia al grito de los samuráis cuando van a combatir o a suicidarse tras perder la batalla. Para Gata Katana, Banzai suponía su antes y después a la hora de crear el disco y que dieran la luz. Ir a la batalla y quedarme tranquila. Soltarlo todo. Es este disco del que os hablamos que acabó siendo lanzado pues gracias al impulso de amistades, familiares y artistas que trabajaron con ella. Deja también un poemario que yo me lo quiero pillar, Pepe Zónicoa, ¿eh? que se llama La escala de Moss. Y decíamos que estaba de actualidad pues porque mmm, se estrena en el Festival de Cine de Sevilla el docu Eterna, que ha sido dirigido por Juanma Sayalonga y David Sainz. Qué fuerte, ¿no? Que justo como que hemos estado dudando cuándo hilar Gata Katana y hacen un documental homenaje que se estrena en dos semanitas. Sí. Y zasca, aquí me deja Sánico Atín hablando de Gata Katana. el campo grupal y qué chulo que durante las próximas semanas, pues ojalá este docu tenga repercusión y podamos sí. escuchar y ahondar más en la obra de este huracán. Totalmente. Hoy os vamos a dejar con el tema Banzai, de su álbum el que hemos hablado, Banzai, para que escuchéis este grito de sabiduría entre el conocimiento de la cultura clásica, que tanto le gustaba a Ana, el activismo andalucista y el feminismo más social, con esa forma de narrar tan bonita de ella. Gata Katana, Banzai. Banzai. sigo a su señal en la mía van en clave tan echapao un poco que lo saben me me vale esta del lobo solo quiero ser su reina de saba ni tesoro ni templo ni clavo pero si tú quieres un imperio te lo hago pero si tú quieres una sedio te lo hago pero si tú quieres un ofrágio toma hay que ves qué rara que son las personas tú tan de persia y a tan el robo tan solo pa me veo problemas que me arde la sangre por todas las Que yo te lo solucione, mi pana Fieles como los primeros cristianos Yo con la katana y tú con las manos Vamos a parecernos a Romulo y Remus Nada funcionando, quiero a mi lado Nada funcionando, quiero Tan solo los mensajes que he descifrao Candelabro y lo poco que he encontrado. Nada funcionando, quiero a mi lado Nada funcionando, quiero Zola, lopensaje, quede cifrao Candelabro y lo popo que encontrar No te que mucho que todavía quemo si pregunta no sé quién ni que no estamos Que no fuimos, que ya no veremos Que mañana vendremos con las manos llenas A mí me gusta cuando te revoluciona Hay que ver qué malas que son algunas personas No sé, tampoco tengo todas las soluciones No sé por qué se lo toman la traición, en fin Ete ha ido por ahí Sigo acumulando, no hay pez y castilla Cantando de noche como los grillos Subiendo las apuestas, perdiendo los anillos Tan complicado como hacerlo sencillo Azul y dorado, violeta, amarillo Estoy viendo los tolares más bonitos de Melilla ¿De qué color los quieres, alma mía? Nada funcionando, quiero a mi lado, Nada funcionando, quiero Tan solo los mensajes que descifracan de labros y lo pocos que encontrado nada funcionando no mi quiero mirar nada funcionando no? quiero tan solo los mensajes que descifrajan el labros y lo pocos que encontrar nada funcionando no? quiero a mi lado, nada funcionando no? quiero tan solo los NADA FUNCIONA, NO QUIERO A MI lado. NADA FUNCIONA, NO QUIERO TAN SOLO LOS MENSAJES QUE DECIFRAO KASI LABORO Y LOS BOPO QUE ENCONTRAO Música EN CONTEXTO ¿Cómo he llegado aquí Y vamos cerrando esta madeja que... O abriendo una noche de baile oh. a Topetown, ¿no? Ay, querida. Fusión, Power, Córdoba, Canarias, Electrónica, Flamenco. El fin de los tiempos festivales en esta madeja. O sea que queremos seguir dándole aquí a la ola de la fusión. Queremos. Pero igual, desde unas latitudes que no hemos explorado todavía. ¿A dónde pretendes que nos vayamos, Anesónicoa? Pues diría yo a Mali, por ejemplo. ¡Guau! Wow. Mm, ¡Yes! ¿Será esto un nuevo paso en esa tarea pendiente que tenemos en Madeja sónico de acercar músicas africanas? Pues ojalá que sí, la intención es esa. A ver si nos animan las oyentes. Yo también lo espero, Anesónicoa. Esta <risa> tercera temporada... Ahí donde veamos la posibilidad, nos lanzamos, ¿eh? Se vienen cositas, Peña. Ay, ¿Con quién vamos ahora, pues? Pues vamos con Amadou y Mariam. Oh, yeah. Y el oro con la propuesta que nos traen. Pues sí, el nombre del grupo es el nombre de los dos integrantes, matrimonio, ambos de Mali, que se conocieron en el Instituto para Jóvenes Ciegos del País. Es que ambos, mm -hmm. desde su infancia, tienen discapacidad visual. sí. Un instituto que tiene una propuesta de formación musical superpotente en donde bueno de hecho es bonita la historia de Amadou porque él fue estudiante de ese instituto. allí se formó musicalmente y acabó siendo el director de los programas musicales del instituto. y bueno y lo hacía eh, compaginando con su carrera en solitario y el proyecto musical que tiene mantiene con su compañera. Desde Mali, Senegal, Burkina Faso, Costa de Marfil, Amadou Mariam han conseguido repercusión internacional, incluyendo las latitudes europeas, sí, en buena medida a través del impulso que le han dado sus seguidores de Francia. Se han vinculado a artistas, pues bueno, algunos artistas ya sónicos como Manu Chao, Otros pendientes como Mártires del Compás, uh -huh. pero fíjate, Anesónigua, que también con Tibium de Radio o Saisor Sisters. Eso me dejas un poco loki. El... Locker. Sí, sí, locker. <risas> y bueno, en estas colaboraciones, pues como no, nuestro grupo estambre de hoy, también en ese EP de Romances, una collaboration... No hay nada que más nos guste que una artista estambresónicoa haga un disco de colaboraciones. Total. Nos pone muy fácil poder tejer vínculos con otras artistas. Y llevamos escuchando su propuesta de fondo desde el inicio de esta última parada. Sí, una canción que fue el fandango consiguió hacer Con un grupo que admira muchísimo y, como ellos mismos dicen, la hicieron pensando en... La libertad, en la huida, en poder alejarnos del ruido del mundo para encontrar la luz. Demostrar que la música no entiende de idiomas ni de fronteras, sino de emoción. locurita. Pues os vamos a seguir dejando escuchar a Amadou y a Mariam en estado puro. En este caso acompañados del artista Santi Goul. Mm -hmm. eh, no os quejaréis del arte que os hemos traído en la maleja de hoy. Pues vamos con Amadou y Mariam. Do go, badia. madonei sabarani digu maindi olutaemo gonilañona ni queramo feka ba ta nunca mana mana z egiten duen irratia entzuten ari zara Gure ametzak goxoak eta libreagoak izateko egin zaitez bazkide Laburueta Azpi irrati librea familia teremo cool quinotia tú te ba blue my bam Gabón Tutti Frutti My Tia Luisónicoa Qué fresco has vuelto De este verano Tercera temporada Guau wow. ¿Quién le va a decir, eh? ¿Quién le iba a decir? Uh, cuando empezamos hace ya Bueno, no tres años Dos Pero... Sí, sí Pues aquí estamos Gabón Pepe Sónicoa Gabón Luisónicoa Dentro de las novedades De la segunda temporada Era ese Marcado Nexo Entre Madeja y Tutti Frutti No sé seguirás teniendo elementos suficientes para conseguir esas uniones yo sí y vosotras pues como solemos llevar la iniciativa de esas Uy. cosas no nos preocupamos bueno bueno bueno bueno bueno bueno <risa> empezamos mal la tercera temporada pero empezamos con el deseo de seguir hilando madeja y tutifruuti y bueno y hay comunidad lgtb suficiente para llenar una tercera temporada Pues espero que sí, en este máster, que como solemos decir, nos regalamos, os regalamos, ¿no?, en música. Vamos a adelantar algunas materias de este año wow. del máster. Vamos a haber materias sobre la prohibida. hoy oh, yes. Va a haber materia sobre Samantha Hudson. Wow. Villano anti Ese programa me lo pido. Anesónico, por favor. Villano <risa> anti villano para mí. ¿Y quiere explorar también Mega Mercury? Bueno, bueno, bueno, no vamos a desvelar más. Lo que sí vemos es que vamos a empezar bastante fuerte con la T de de Tutti Frutti. Sí, es verdad que en todas las artistas que estás comentando hay una T grande, potente incluida en nuestra comunidad LGB con T. No puede ser de otra manera. Y con plus, tutti frutti plus. <risa> bueno, ¿y qué más? ¿Qué más el contestador? Otra novedad de este año. Que también te sumas. Sí, sí, sí, sí, sí. Pues vamos a hacer un poco lo que comentaban Anne Sónicoa, Pepe Sónicoa, no dejar para la última semana la artista con la que abrimos Tutti Frutti, eh, deciros el nombre un par de semanas antes. Vamos a tener que hacer el cartel mucho antes para poder enviar a nuestra comunidad y que todo el mundo sepa... ¿De quién nos gustaría que nos mandárais vuestros audios? Eso es. Así que bueno, animaos, sed parte de, del programa de la Comunidad Sónicoa y no nos enrollamos más con esta presentación de la tercera temporada. Vamos. ¿Cuál de las materias sonará hoy? Chan, chan. Plus, plus, plus, plus. Con la T, con la T, con la, T, con la La fiesta no acaba, Luis Sónico Porque empieza la primera materia del año wow. y se llama La Prohibida. Oh, yeah. Cuéntanos, ¿qué podemos decir sobre ella? La Prohibida, actriz, cantante, presentadora de clubes nocturnos, artista LGTB+. Bueno, activista LGTB+, y podríamos decir que una de las veteranas E icónicas del estado español y por lo que hemos podido ver al adentrarnos en su figura también de Abya Yala, de Latinoamérica. Sí, sí, en México, en Argentina, en Perú le quieren un montón. Qué sí. maravilla. Es toda una diva de la comunidad, además pues con sus tintes underground y en su faceta artística una compositora enormes de himnos de nuestra comunidad. Ella, por no ponerle nosotras nombres, se define como una travesti y una cantante. Artista, entretenedora, interpreta un personaje femenino y a través de él cuenta historias con música. Bueno, ella, su manera de acercarse al mundo drag fue por los shows que ella al principio vio como espectadores y les fascinó. Y empezó a estudiarlo, pues a ver de qué manera ella podría como implicarse en ese mundo artístico y de qué manera y con qué elementos. Y por aquel entonces parece que vivía en Roma. Yo lo escucho en alguna entrevista decir que tenía un novio por ahí, tú, tú, tú, tú, tú. Bueno, ah, no, cuéntanos más. Bueno, que la relación debió ser muy larga. Ah, bueno. Pero bueno. Y entonces vivía en Roma y una tal paola Cuervo le animó una noche a travestirse, le encantó, salió, tal, y a partir de ahí, pues nada... Nada más y nada menos que 20 añitos en la música desde aquella primera vez en Roma. Y menos mal, así se creó la prohibida Amapola López. Este nombre ha sido preparando el programa porque no teníamos ni idea de Amapola, por favor, la previa Bueno, un día nos contará dónde viene esto. Bueno, eh, vamos a hacer una cosa nueva en Tutti Frutti, que es una copiada de Madeja Sónica. Eso te iba a decir, nueva en Tutti Frutti, pero más antigua que el beber en Madeja. ¿Qué es esto que hacen Ane Sónica y Pepe Sónica de poner las frases del artista? Que a mí me gusta mucho, que siempre me, me gusta esto. Con Yogurina lo hicisteis. Es verdad. Bueno, pues este año, por lo menos con la previa lo vamos a hacer. Así que sube el volumen a Ane Sónico a... primera frase. Somos un blanco fácil. Llevamos en la cabeza un letrero luminoso que dice Somos LGTBI. Siempre ha sido así. Lo expresamos de forma directa y muy descarada. Y nunca hemos tenido miedo de hacerlo así. Somos un blanco fácil. A veces la represión es buena para crear. Quieres tanto y yo tengo el corazón helado. Mis dos provincias favoritas son Murcia y Almería. Como si estuvieran jugando al baloncesto, al baloncesto, al baloncesto, al baloncesto. Soy una friki del cine de ciencia ficción y de terror, así que algunos de mis temas llevan siempre esa tendencia del rollo cósmico. Al Bueno, pues aquí están estas cuatro frases que hemos elegido de La Prohibida, también un poco para compartiros baloncesto, este temazo que es un himnazo y que lo enganchamos un poco para decir un poco pues qué es lo que hace La Prohibida, que si os decimos que hace electrónica a Tecnopop, creo que después de lo que acabáis de escuchar nos va a sorprender. Pero ella también es muy versátil, ¿no? No uh -huh. siempre la ha dado por estos géneros. ¿Qué pasó en la pandemia, pandemia? Pues llegó a sacar un disco en acústico. Sí, sí, sí. Y bueno, recomiendo damos unos vídeos que en YouTube eh, tiene grabado un directo en Buenos Aires eh, con este disco en acústico cantado que es una pues muy ver la esencia Espero de ella pero ¿no? que sale ella con su guitarra tipo Shakira no en, es cuestión en... de confesar hace su ampla la prohibida no no Sale pues como la prohibida, sigue de pie, con su peluca, con su vestido, con su micro y, y con ese rictus así serio que pone, pero que se le escapa la risa a ratos. Que... Es que la veo yo muy seriota, la prohibida, ¿eh? <risa> sí, es un poco así. <risa> <risa> Quiero yo verla así de frente para desmontar esto. Ya. Yeah. Nunca la hemos visto. Yo no la he visto en directo. ¡Uy! ¡Pero! Pues yo sí. A ver. <risa> espera, luego nos cuentas eso. Vamos con el estilo de la... Esta que tenemos aquí un, una especie de guión. Vamos a hacerlo un poco de caso. Bueno, pues es que ya en las frases que lanzábamos antes ya ella nos contaba que le molaba el rollo cósmico. Se ve en sus videoclips, como a veces en la temática de sus letras. Y bueno, pues ella nombra mucho el estilo disco El Italo Disco sí, sí. Ella dice, palabras textuales Me inspira mucho el Italo Disco original De finales de los 70 y los 80 Creo que tiene un ritmo muy evocador y elegante Y potencia la melodía, que es algo que considero Fundamental cuando me pongo a grabar Aunque me gusta el pop europeo en general Pero la producción de los Italo Connection Es justo el sonido que quiero muchas veces Y aquí... Cuéntanos Pues que hilamos con la madre Dios santo, no solo es que Nita y Amapola No los nombres eh, sean andaluzas que tenemos una, un programa muy andaluz es que el italo disco anda muy presente en las bases de sus composiciones total bueno que no sé si lo hemos dicho A que ver. la prohibida nació en Cádiz es que no lo habíamos dicho no lo habíamos dicho bueno, bueno, bueno ella dice que no espera mucho de la industria de hecho Pues bueno, parece que no le tienen mucho en cuenta. No, dice Palabras Textuales, el apoyo que he tenido ha, ha sido siempre por parte de otros artistas, periodistas y público. Y realmente no necesito más. Y es que ella es una artista independiente de la industria. Se ha autofinanciado muchos de sus discos y uno llegó a hacer un crowdfunding para financiarlo. Opa, y de hecho bueno pues como artista lgtb ella ha comentado varias veces que le gustaría que le llamaran para ser entrevistada más allá de los 28 jotas u otras fechas señaladas para la comunidad lgtb y cup plus eh, pues como sucede con otras artistas no que ella tiene mucho que decir ella tiene mucho que cantar y no solo estar vinculada específicamente a espacios lgtb total Y bueno, a mí esto que ella que ella dice, ¿no? Eh, es que la siento muy comunidad, ¿no? Como que es parte de... Sabe quiénes son sus compas, ¿no? Eh, pues es capaz de estar en antros nocturnos en Chueca, eh, participar en la cabalga de la alternativa de, de, de Vallecas, ¿no? De las reinas magas, eh, y estar ¿no? con, con, con las que son como ella, eh, quien ella considera su comunidad, pero luego a la vez tiene ese punto de aparece en lo mainstream, ¿no? De ser telonera de Fangoria, de cantar en el World Pride... Eh, Eh, o bueno, recientemente que esto nos hemos quedado locos porque claro, como no vemos Sálvame Deluxe que la acaban de fichar para comentaristas a Sálvame Deluxe. Esto me dejaste loco. Bueno, es que Pepe, Pepe sónico ha preparando el programa, me dice, me gusta La Prohibida porque tiene mucha conciencia de clase. Y luego la vemos en Sálvame Deluxe. Pues mira, yo esto te lo teorizaría mucho más, querido Luis Sónicoa. Pero yo tengo esa visión, bueno, por un lado por lo que dices, de sus compañeras de antro nocturno que creo que forma parte del ecosistema en el que el mundo travesti se ha solido mover a lo largo de la historia y sigue haciéndolo hoy. Y como ella hace colaboraciones con muchas de esas artistas con las que comparte este y recuerdo mucho lo que sucedió con la cabalgata que ahí la prohibida como que de repente pues bueno, pasó a ser nombrada por la caverna porque cuando desde la, el barrio de Vallecas de forma autogestionada decidieron plantear qué tipo de diversidad querían hacer visible en su cabalgata pues había una carroza de reinas magas uh -huh. y ahí estaba la prohibida y fue aquello muy sonado Toma ya, toma ya Y que antes me preguntabas ¿es que cuándo lo había visto. Ah, sí, sí, sí, cuéntanos, cuéntanos pues este momentazo. Pues yo momentaje. recuerdo en el Gula Gula, que Gula, he tenido Gula. que mirar si ese restaurante sigue abierto y sí. que Yo creo que era como un rollo buffet de pastas, de pasta quiero decir, de pasta italiana, y, y estaba como amenizado por drag queens, travestis... Bueno, por toda la onda y en aquel momento pues era la prohibida como la drag que tenía como mayor presencia, más famosa uh -huh. y bueno, pues era una cosa muy divertida y de la que hemos encontrado que ella guarda muy buen recuerdo porque refleja como ese espíritu de diversidad, de entretenimiento, de romper roles y de, bueno, pues de imaginar lo divertido y abierto y bonito que sería el mundo si no tuviéramos los corsés de los mandatos de género. Uh -huh. Abajo la caverna este donde esté. La caverna no la queremos cerca. Y bueno, vamos a seguir con algo también que es muy del año pasado, de la segunda temporada de made Madeja Sónico, que es escuchar la voz del artista, no hablar solamente de ella. Aunque quiere decir que... <ríe> Que yo lo hacía desde la primera temporada. Me caches en la Cuando entrevisté a Rodrigo Cuevas y todo el mundo se pensó que era una entrevista en directo. Pues aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos entonces que coger un vídeo de YouTube y descargarlo para que nos denuncien. Bueno, vamos a decir la fuente, que es un canal que se llama Bienvenidos al Club. Y en el que le preguntan sobre mitos sobre las drag queens. Así que vamos a hacer las preguntas y nos contesta la, la prohibida. Primera pregunta, Pepe Sónico. ¿eh? Primer mito. ¿Todos los drags son gays? Sí, en general sí. Los hay que no, pero en general sí. Pero hay excepciones, ¿eh? Pero son excepciones en general. Son todos gays, sí. Creo que sí. También hay mujeres cisgénero eh, que también hacen drag. Es decir, hay... Segundo mito. ¿Las drag quieren ser mujeres? ¿Qué nos dices? Prohibida. Eh, no. Bueno, eh, sí. En escena sí. En el escenario queremos, claro, y lo intentamos. Eh, nos nos gusta contar eh, de, desde esa mirada, ¿no? Eh, jugamos con esa estética de mujer entre comillas. Eh, clásica, porque una mujer también puede tener el pelo corto, ir sin maquillar, ir con eh, eh, zapatillas bajas eh, y, y pantalones. Es decir, una mujer es todo, pero jugamos con la estética eh, sofisticada, ¿no? Clásica de la mujer. Tercer mito. Ponerte tacones y peluca te convierte en drag. Eh, bueno, eh, un poquito Pero claro, drag Es una categoría más extensa No basta solamente con, con eh, Travestirse, tienes también que expresar Bueno, pues después de escuchar Su voz, vamos a escucharla y Cantar una canción que nos parece Que refleja este punto Ítalo, disco Este punto Cosmico. electrónico, cósmico El videoclip es súper cósmico De hecho yo creo que hay un ser de otro planeta Del que se enamora la prohibida que vamos a escuchar Pepe Sónico a... Vamos con La Colina Luminosa. Me fascinaron tus tres ojos y tu piel de tono verde Huyamos desde aquí en tu ovni Florez dente Tocaremos cual polillas Las bombillas de los ángeles Escúchame Mis dedos son diez teclas de piano Se apagara y se ira Encendiendo el cielo Dijeron que lo nuestro No iba a durar Que el amor y la distancia No son compatibles Pero hace ya tiempo Que en tu planeta Hallaron la clave para Total, solo nos separan Cien mil años de luz Aunque pueda recorrer El universo sol espero a quien la oscuridad ah, que vuelvas cadada noche de tu largo viaje cerrar en los ojos cuando tus dedos se a balancen que lo nuestrostro no iba a durar que el amor y la distancia no son compatibles pero Son Eta Tutti frutti, sonico a Tutti frutti frutti frutti frutti frutti frutti Yo soy muy fan de este programa, muy fan de esta sección, me encanta lo que estamos escuchando por detrás. Resulta que, bueno, la hilada es, está muy clara, hombre porque vamos a hablar de uno de los colaboradores más estrechos de La Prohibida durante los últimos años. Nada más y nada menos que Pepe sónico Algora. Y es que Algora colaboró con La Prohibida Con Amapola En 2015 en su disco Cien mil años de luz Donde destaca el super hit Baloncesto Que hemos escuchado antes un, un poquito Y no solo eso Colaboran otra vez en 2019 En el disco Ruido Cantando a dueto Bubet Que es lo que estamos escuchando De fondo Igual vamos a subir un poquito el volumen Aquellas playas vírgenes Éramos como astronautas bailando Ahí están los, los astronautas, lo cósmico, lo electrónico de la Prohibida, pero mezclado con la esencia de Algora. Claro, porque es muy interesante ver lo que sucede cuando esas dos identidades se juntan para crear y vemos cómo aparece todos estos elementos que ya anunciábamos en la anterior parada, pero cuando quitamos digamos la parte de la Prohibida y nos quedamos solo con Algora... Bueno, pues parece que hay un estilo mucho más íntimo y bueno, pues parece claro que la prohibida es quien pone el punch Italo Pop, quien pone la estética mientras, bueno, pues que Algora nos deja pues la letra y la música en esencia. Sí, como nos cuesta a mí por lo menos eh, decir frases con tags de estos que Anesónica domina, Nos hemos ido a una web que se llama El Genio Equivocado, vamos a dar siempre las fuentes, no? y vamos a leer definiciones del estilo de Al Gore. en su disco Verbena consolida ese costumbrismo urbano que caracteriza muchas de sus canciones. Y también dicen, su disco Folclore del Rascacielos, de corte Luffy, es una radiografía de la soledad urbana a ritmo de guitarras acústicas y sintetizadores. Y esto que hemos leído me parece que explica bien un poco de qué valora. Bueno, pero cuando veamos además las frases que hemos rescatado con esa naturalidad que tiene a la hora de escribir, vamos a ver cómo ese costumbrismo urbano está presente. A ver a qué llamas costumbrismo urbano, Pepe Sónico, dale. Pues a esas cosas que no suelen suceder en Ciervana, sino que <ríe> suceden más en el casco. Vamos a ello. Por ejemplo, ¿por qué estoy triste cuando pienso en ti, cuando vuelvo a casa con el culo roto y tus huellas en mi espalda? Esto viene de un tema que si por cualquier motivo os parecía poco explícito, pues ya él se ha encargado de titularlo Muerda Almohadas. Otra frase. Ya lo decía mi madre que el día, nunca has tenido un novio normal. Esto es un tema que se llama Mi vida con Triqui. Esto mi madre me lo ha dicho. <risa> <risa> me lo dice todavía. <risa> no, no, no sé de qué se queja. <risa> y vamos con la última frase. El gogo baila deprisa debido a tomar coca. Es otra de esas grandes frases en una hilarante canción llamada Aplastado por el gogó. Bueno, todo esto son regalos de Algora metido en la música desde hace también casi 20 años, del año 2004. Siete discazos que ha sacado, además de esos dos, ¿no?, con... Con la, ...con la prohibida... ...y bueno, pues está el tema de cómo él se nombra... ¿no? ...de si se considera activista LGTB o no... ...bueno, pues para él esa manera de, de situarse... ...de forma totalmente abierta... ...forma parte de su activismo político en una visibilización que queda clara desde las primeras composiciones. Vamos a escuchar una entrevista que le hacen en Shanghái. Lo mismo, vamos a escuchar de su propia voz cómo habla de, de estos temas. Pues siempre he hablado en mis canciones de historias LGTB abiertamente porque es mi forma de expresarme, porque es lo que soy y no, no lo concibo de otra forma. Creo que no se nos da la visibil visibilidad porque porque no conocen nuestros problemas reales. Se conoce mucho lo, lo superficial, eh, muchas veces LGTB es solo una etiqueta y no se conocen nuestros problemas reales, entonces eso es, así es difícil que la gente se pueda identificar. Eh, no, sufrir bullying en mi vida, eh, además de una forma muy dura, te marca para siempre, claro. Muchas veces llegas a pensar que eres tú el, el error, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo mal? ¿Qué es lo que te cuestionas continuamente? Y eso te marca para, para siempre. En ti está el utilizarlo de una forma constructiva, bonita, aprender de ello, eh, utilizarlo para a, eh, ayudar a otras personas o hundirte mm, en la miseria. Y bueno, en esa entrevista, si la queréis ver entera, son muchos los temas que aborda. Y uno de ellos que nos sirve para hilar con la canción que queremos poner de él es... Pues esta manera de mediar nuestras relaciones afectivas a través del móvil y las aplicaciones y como esto pues también deja huella en la manera en la que nos autopercibimos y nos relacionamos con las demás él dice que cada vez le cuesta más relacionarse pero aunque ca vez nos cuesta más relacionarnos cara a cara y que nos relacionamos de esa trinchera que es el móvil no y que él, él lo lleva mal que le genera mucha inseguridad hablamos de la canción dioses hombres Que va un poco en este estilo que decíamos de quitar el ítalo disco de La Prohibida, ¿no? Pues como lo que está sonando de fondo, que también tiene ahí sintetizadores, tal. Es otra manera. Otra manera. Vamos a echar algunos versos de Dioses, hombres. Me acosté con dioses y amanecieron hombres. Eres un eres solo un charco de lo que yo vi viste noche La soledad es esta noche, tú y yo en la pista de baile. En mi cama envejecen los hombres mil veces más de lo normal. Sin mí no eres baile, no eres nadie. Conmigo un trozo de carne. Bueno, pues os dejamos con dioses hombres de Algora. Recordaros una vez más nuestro contestador, la supernovedad de este año. Podéis llamarnos, aunque lo vamos a poner en, en, en el Telegram, al 612-286-738, repitimos. 612-286-738 Y nada, pues alguna Dioses, hombres. Hola. Hola. and smile.